Con el diputado provincial de nuevo encuentro en el Frente Justicialista Pampeano, Martín Balsa. Martín, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo y audiencia, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Martín, eh, como se dice eh, habitualmente en los medios, eh, tuviste que salir al cruce del diputado Agón por una denuncia que hizo eh, el diputado de la UCR. Eh, a ver, contanos un poquito mm, el tema este. Sí. La realidad es que es una denuncia que o le falta información a él o malintencionada, porque denuncia que hubo una compra sí, de 20 millones de pesos, la cifra parece muy grande, pero si uno divide los 300.000 barbijos, da algo de 69 pesos por barbijo con todos los estándares que tiene que tener un barbijo para salud. Mm. Es una tela especial, que, que es triple capa de tela, que tiene un 90% de filtrado... Entonces, eh, ¿es una denuncia malintencionada o sin la información suficiente eh, para, para hacerla, no? Claro. Eh, Agón, es la realidad, a, eh. que Agón denunció que casi como si fuese que el gobierno provincial compró este, en sobreprecios eh, eh, estos barbijos. Una cuestión así. Sí, es, y, y hay más. Es una empresa de General Pico, eh, Snowtech, que es la empresa que fabrica las camperas Duque. Tra trajo una máquina de China especial para la construcción de barbijos, es eh, trabajo para la provincia de La Pampa, hay un montón de cosas interesantes atrás de estos barbijos, eh, él solo se quedó con lo de los barbijos, y si, si quiere ver, que le pregunta a la Reta que compró barbijo a mil pesos, si estos son caros, sí. es de su, su aliado político, de su, mm. de su alianza, ¿no? Sí. Entonces, digo, por lo menos malintencionada, eh, de, de manera, o sin la información, entonces por eso salí a contestarle, creo que la gente tiene que saber en realidad la verdad de, de, de, de cómo se está trabajando, creo que la provincia de La Pampa y el, el Ministerio y, y el gobierno de La Pampa está trabajando muy seriamente el tema de la pandemia, eh, está saliendo a buscar los casos, está, y bueno, está bien, somos una provincia chica, pero los resultados hasta ahora vienen siendo bárbaros, entonces... En este contexto, hacer esa denuncia eh, está mal, hay que, hay que aclararle a la gente porque si no queda como que el gobierno de la Pampa hizo lo que quería, claro. no es así. Eh, Martín, entonces... Aparte, eh... sí, sí. perdóname, aparte en el mundo están comprando, eh, haciendo compras directas porque es una cuestión de emergencia, no es que, o sea, los barrijos sirven si uno entra en un proceso de licitación, todo como se hace las compras del Estado cuando tienen una suma grande, eh, capaz que llegan cuando ya pasó la pandemia. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Eh, eh, así que para aclarar, Martín, eh, se hizo una compra directa, eh, pero la empresa es de acá, o sea, está, eh, trabaja acá en General Pico. Es de General Pico, está en la ah. zona franca de General Pico. Sí, sí, sí. Eh, y el precio, decís que da 69 por cada barbijo. Sí, a ver, eh, la cuenta es fácil. De, dividí 20.700.000 pesos por 300.000, Y da 69 chirolas. Sí, sí. Es, es eso lo que da. Y, y son... Lo que pasa es que ahora está inundado el mercado de, de, de fiselina con elástico. Hay cantidad de, de barbijos pero eso no, no sirve para salud. Claro, estos son específicamente para eh, que lo use personal. Reúnen de... las condiciones sí. que necesita el sistema de salud. Claro, sí, sí. sí. sí. Y acá destacas en, bueno, en un comunicado que han mandado este apoyo también a, a una industria pampeana. Sí, sí, que no es un detalle. Sí, que no es un detalle menor. Sí, sí, sí. No es que se compró en una empresa de, de afuera de la provincia. Sí, sí. Está bien. Y la empresa aparte se compromete a, a abastecer antes que nadie al sistema pampeano, que también es una, una cuestión importante. Sí. Porque cuando arrancó la pandemia, si nos acordamos, era, se peleaban en el mundo para robarse lo, lo, lo, lo, lo, el material que se necesitaba para salud. Sí. Y que iba, iban con plata, compraban en China, que, o sea, China fue el que más solidario fue con el mundo, pero eh, el que tenía plata iba y compraba y no le importaba que en otro lado no tuvieran y lo necesitaran. Sí. Eh, en las últimas... Por eso acá sí. en la Argentina también pasó mm. con el tema de los respiradores. No sé si te acordás sí. que primero eh, eh, agarró Nación y toda la, la producción de respiradores la, la iba regulando el Ministerio de Nación enviando a donde más se necesitaba. Mm. Sí. porque salieron las provincias que podían comprar salieron a comprar y, y otras que que no tenían la disponibilidad y necesitaban más los respiradores que esas provincias que los habían comprado y por qué crees que se apuró bueno se apuró o, o que busca alguna otra cuestión Agón, al denunciar esto qué qué no, qué análisis yo creo que es? no yo creo que vio el número y se entusiasmó con el número ah. Eso me parece. Claro, sí, sí, sí. Una sí, compra sí, directa sí. de 20 millones le llamó la, la atención. Sí, eh, sí, sí. Eh, sí, estaba viendo esto que contabas recién vos, eh, en las últimas horas Estados Unidos ha comprado la producción de dos meses de un retroviral, de un virus, eh, de un eh, antivirus eh, que, que se produce a nivel mundial y bueno... Como dicen que tiene buen efecto en los contagiados por coronavirus, Estados Unidos ha comprado la producción de los próximos dos meses. Esto que decías vos recién con los respiradores. Sí, sí, pasa, es una carrera a ver quién, quién soluciona más rápido el problema. Estados Unidos lo, que lo manejó muy mal, quedó demostrado en los números. Comparativamente con cómo se ha manejado acá en la Argentina con lo costoso que, que, que es para la economía la cuarentena, pero priorizando la salud, yo creo que los resultados, más allá de que en este momento estamos llegando como a subiendo a un número importante, uh -huh. eh, se manejó muy bien y se logró parar eh, que, que la curva no creciera. Eh, Estados Unidos no le dio bolilla, parecía uh -huh. que no, que no era, que no era, y cuando quiso acordar tenía un desastre ahí adentro. Sí, sí, sí, sí. Lo tiene... mismo que hizo Brasil. Eh, uh -huh. O sea, es, es, es, una, es una, un virus que el único, hasta hoy, la única manera de, de, de curarlo, de, de contenerlo, de pararlo, es lo, la, la receta más antigua, aislarse. No hay, hasta ahora, o sea, lo más eficiente eh, comprobado es aislarse. Sí, sí, sí. Hasta, bueno, la, hasta la... que aparezca algo. Todos prueban con distintas cosas. Se está haciendo una prueba acá con con plasma de plasma de caballo que aislan una proteína del virus y, y en el plasma de caballo se reproduce muy rápidamente, lo están experimentando en Argentina, ya está en el ADMAT, pero todavía hay, hay montones de pruebas en el mundo, eh, hay 120 vacunas probándose. Sí, sí. Pero sí. no hay, todavía no hay nada que, que supere el hecho de aislarse para pararlo. Está bien. Bien, Martín, eh, ¿algo más? No, agradecerte y bueno, agradecerle al, al conjunto del pueblo pampeano el esfuerzo que está haciendo en esta pandemia para, para que nos vaya bien, para que no, no prospere acá el virus, y bueno, creo que cuando termine esto vamos a salir muy fortalecidos los pampeanos y los argentinos de, de este proceso. ¿no? Mm, así que te mando un abrazo bueno, y, y gracias por el espacio. Bueno, eh, ojalá que así sea y un abrazo también. Eh, buen día. Martín Balsa. Buen día.